1-1-1-1 1-1-1 mm -hmm. Thank you. es reclamar y recoger el mayor recurso en los mayores recursos fáciles que pues son de todo lo que se hace en la pandemia en la crisis financiera que no fuera, que en día es muy fuerte y muy profunda somos un país muy vulnerable no financiera dentro de estos momentos esta reforma se puede reclamar entre 5 y 20 billones de pesos para poder empezar a para cumplir todas las necesidades de salud, educación, sustentabilidad y todo lo demás que necesita el país para tener un buen de calidad. Sol, se conocen por ahora algunas cinceladas de lo que va a ser o de lo que sería esta reserva autoritaria. Quiero en materia de la de las protejas, por el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 tengo la prueba de sonido y no tengo un celular Fernando no me escucha y Alejo que está ya tampoco um when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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thank <laughs> you. a minha apresentação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 Thank you. y Thank yeah. <laughs> you. ¿Quién Alguna... es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 así este pedacito? Ay, no está acá. Ay, no está acá. ¿Ya quieren las fotos? No, no, no. No, no, It's <laughs> abuelo. Querito. Tome abuelo una tierrita de de nostalgia. <ríe> ¿Qué dijo la familia de Benézgar? ¿Sigue ahí? Sí. ¿Parece que fuera un malo o ya...? Na. Claro. Ja, president. y también lo i que que sí, de verda voy ah. a meter esa cortica Hay un nuevo increíble carretera y con el comentario ¿Qué estuvo en el era ese cañito? El juguete. Eh. Ah, todavía tengo para otra. Alredela la carretera claro, recién hecha. Y the lady the lady ¿Tú estás en tuyo? Sí. También. Las huelitas, sí, señor. Me va con la virtualidad. Uh -huh. <risa> con la línea 3, 4 <risa>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 el paciente se siente en un momento de de, de lo no que quiere. lo que ignorar la sensibilidad. Yo recomiendo simplemente que el solide. actúa dentro del diente y va un albillo y una no mejoría la calidad de Veo los resultados en mi paciente y en mi caso, el solide funciona.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 Huellas, barrio visibilidad publicaciones porción en la cabala cultural municipio tercera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 que sea al oculio Entonces ha sido de, un, y pues agradezco por estar aquí, Ahora si bien, el rey? Estás? En sí que con manera de darles datos acá escuela de Bueno, en primer lugar, desearles un día. de utilizar y seguridad, y pues <tose> en el tiempo que hemos compartido es, es, es, es, es este mes el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 agradecerles a todas el no Buenos días. Mi nombre es Gian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 Eh, siempre me estaba apoyando, entonces considero que es muy importante tener esas personas que tú puedas contar incondicionalmente con ellas, que puedas contar con alguien de Husky. Hoy podemos. Hoy debemos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 Gracias, ¡Gol! ¡Gol! ¡Te voy a, a la repata! ¡La comiseta con ¡Aquí el club! ¡Mierda, si te ha venido a Panu! ¡Eh! Muchísimas gracias, Eduardo. un humor increíble. Y mira que cuando yo tuve la oportunidad también de estar en algo así de radio,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 Uh, uh, uh, uh, you know, right ah. Yeah. <laughs> okay, mm -hmm. yeah, a ver.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 me quitó mi razón si te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 Vinga, mira, toca. Ai toca la bateria. You are very good. No ve si el que cada noche te sacua. Cada noche te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 Bravo. La punitaka mona, mona, mona. Aquí van teni. Da el y Papá, papita, hoy natividad. Muchas de frente contra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 itas por el aire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 Ay, buenas, ¿cómo está? Gracias. Estamos sí, en un recuerdo para radio. ¡Ay, qué dice la verdad más descontrolada! La que siempre sí, se manifiesta, la que no falta. está? Bien, bien. Bien. de i sí. no. entre no. no. Huh? La uh -huh.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 si pudiera O yo no sé Ya, ahí hizo los pasos, pero no. ¿Qué para también tienen ona Mamá, ya no sé ¿sí? era aquí bebé. Perfecto. Okay, este llena los, la no porque hay que tener transmisión. Compartir, a perder. Ah, quiso a compartir la, la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 Deh, Ja he llat. El Hola. Bueno, <laughs> <llevaron estos? ríe> Sí. Sí. Ya ya nuevo... No sé. Ah. No sé. ¿Quién sabe? <risa> Aquesta llista de Aquest és <laughs> Tiene que tener enlace a tener las cosas primera, la, A primer grado. grado. Sí. audio. Control. Las personas. Dos salas separadas que tiene una de y todo. También tenemos Eh? Eh? Ready teléfono correo? Te Contraseña Iniciar Sección Oh my God Oh Hola, mira, yo, hola, gracias en taquer. muchacho día para ir a ver que la obra Ah ya el recurso en oposición un problema grave Me quedaré en el Ah. No, eh, para conectar. Quiere colgar, ¿Qué quieres le colgar? Rinco, pasa? Pues, una mesora. Y que radio libre, ¿Radio libre? Sí. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál? ¿Qué? aplicación? ¿Qué le ¿ medication? la begoteca tiene hora segunda ya, tiene hora el de don Jesús era estaba des Android una faceta padre, este abboteca tiene comentario si, no, además yoGS que, j 큰 un tema de la seguridad, el documento 51 por la clave, no la cambiando la clave <muchas> ¡Ah, que lloraba el gordo ¡Ah, que no agarra una! Ay, no vaya preguntando ahí en el whatsapp, a ver qué, qué pasa. ¿Qué? No. no, tranquila que necesitamos... No, Estefanía como la deje el dedo todo verde. Punto para la... Una, Vamos a bueno, almorzar. Listo, ya es cargol. Ah, no, estoy en ese sí, no, sentido. Sí, es sí, ya veo la vacuna. Se le ha mostrado ah, en el micrófono. No, no, no, porque solo el tipo de... Pero sí, aquí sí. se correo con los huevos. después, va a Y lo muevelo con que queden en la USB. A mí se nos metió tiene secreto un USB, les pasó uno. No que meter la cosa de Richas. ¿Cómo es tu correo Stephanie? ¿Cómo? S T E S T E F A N I S T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 Ahora no sé si ahí ya estoy transmitiendo, porque aquí me aparece el micrófono actual. A ver, yo miro adentro aquí. Ah, ¿Tú te pusiste en mi ¿Sí, está? Sí, está. Esperemos a ver. Ah, hay que poner redes red de territorio. Ahora tómale pantallazo a ese que se quede así y ahora se nos queda así pegado. las excelentes de comenzar. Pluto. Satanás no me ha dejado y. No, Soy es que estamos en capítulo 1, toca este 146. Toca la primera prueba. Eh, mis están muy activos, les gusta los que sí. tiburó, es el futuro. todo está bien. Lo otro, también son ¿sí? muy morgales, todos marincas, sí, todos. O sea, la cosa del lenguaje. Qué, qué, qué, qué, qué. Es que vea, por lo menos dentro del salón tengo... Usted también, ah, entra sí, en la puedo... moto entre el paquete. Ah, pero yo, ah, ah, yo así de yo, yo ahorita que... Pero... No nada más, para que sepa, ahorita que durmiendo en la casa contigo, yo soy un Bueno, vamos a poner transmitir ahora, vamos a ver. O sea, pero... Otra vez, no tengo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 Desde que yo estoy Pero, pero, pero, pero <tose> es una cosa. Una cosa. A preguntarte. ¿Qué? Regáles vos sabe y. <tose> ¿No?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 ganaré lo que va a venir choque pero voy a a buscar ya pagó la tarjeta de hermesa porque pues yo estoy pelado y hoy toca celebrar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 un autífono, un autífono, un autífono, que tenga... O le traigo el micrófono para que usted lo ponga a sonar ahí que podamos hablar por si estamos en el a ver por qué tendría. Recalco la batería. Soy de desde computadora.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 multimedio es poca que福irgas pecaksa de bomba. Pass theoso子, theirnocant perillós... umm었는데 en este último correo que tenemos de la no están actualizando nuestros horarios. Esto también dice que tienen un plan y rayos como un arte multiactiva este tema este usará iré el 26 de marzo iré y harán cabrón y con esta chita esta chita y con esta chita iré reba y con esta chita y con río y con esta chita y con esta chita y con esta chita cabrón y río y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 para la exigencia más de reivindicaciones eh, como como indígenas y como mestizo y la población campesina que somos y Bienvenidos que a, a Comonarque a, a todos los artistas, se sea indígenas hacer o sector el resto de la población. Muchas gracias. Todas las barras. Toda la línea les estamos esperando. Hoy vamos a conmemorar el día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 compañeros y compañeras lleva a empezar la hora cultural en este momento son las 2 y tre minutos de la tarde del día 26 de marzo 2021 cordialmente invitados a la hora cultural los entusias entonces todos los que nos estamos, estamos esperando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 pensamos para nosotros Bueno, compañeros, mucha atención a los al al radio de como que escuchan en este momento la en la radio Seguimos conectados de aquí de Martín Villa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 Soy sí. también coordinado por un grupo de las llamas, unicante aquí en el cual ha representado al Chocó Madrigal, en la de la Universidad Nacional. O sea, aquí el, Bailey, a la el de la Universidad de la Universidad de de de, eh, de la del agua la partida de la primera filialitat i la uccidà doig talle archipetònic en aquest moment talle archipetònic 1, 2, 3, 4, 7 que era un bon dia que era un bon dia que era un bon dia a l'inici a durant la carrera Aquí como veis, digo, Sí, sí, sí. Me dijo que él estuvo retratando a la vida de un pajarón. Entonces, aquí ya vamos. Es una muestra, porque la verdad es como una cantidad bastante grande desde que ya vamos. Entonces aquí está que eso es una como para que vean que la materia orgánica tiene cantidades máximas y que por eso se va a empezar que se va a pasar que de eh tartar o de estar pero muy bonito. pero la lección que va aquí aquí todavía, a llegar a quedar es la Ahora bueno, que somos 20, no podamos poder llegar sí. a cada uno uno. <risa> <risa> no, le, yo, yo le he hecho dos. Yo le he hecho dos. Si te vas el aportimiento para que sea mejor haya salido, hay que decir que te regalo la aportada. ¡Buenísimo! Si te vas a dar un te regalo el aportamiento el aportamiento más, Aquí de eso lo vamos a que es una de las dos. Es de la, de la, de la, de la, de la, de nuestra catedral, estamos Ah, sí, sí, sí, se ve, se ve. Entonces, ahí ya, cuando me dicen, ya, es malo, me dicen mucho, a muchas cosas así, ya, ya, yo me hago la última, yo ya, lo que me pidieron, Wow. Sí. Te quiero. Llegado, pues, sí. totalmente sí. armado a hacer. Muchísimas gracias, y eh. sí. Buenísimo Buenísimo, mucho Gracias, mucho talento en este grupo ¿Qué? ¿Por acá, cierto? Haga pues vamos con José José Alejandro Suárez Egas José, estás ahí Manifiesta <son> Es un fantasma. Joder, tío. Manifiestate, joder. No nos ha espantéis. Pues entonces sigamos con Paula. Paulita. Paula Andrea Millán. Hola, tardes. Hola, <risa> Paula. Tiempos invernos. No me caras. <risa> <risa> Hola, la verdad es que me río bastante hoy. Ah, veis, no, en la iglesia. En la Okay, ¿Por pues qué? ¿Me estáis diciendo payaso? ¿Señora? ¿Me estáis diciendo payaso? No. ¿Qué ah, es lo que no, no, no, se tiene que ver en el mundo? Es broma, es broma. broma? Bueno, mi nombre es Paula Andrea Villanarquez, tengo 22 años, soy estudiante de la Universidad de Montego, esta noche me lo compartió una compañerita que la conocí sí, social bueno, también me gusta mucho lo con el arte y el trabajo social mm -hmm. mm, realizo actividades pues, cuando pues constantemente con, con dos confesiones una que se llama Comunidad Más y otra en Cali que se llama Un y, y bueno, pues, me, me gusta mucho esa relación también de la educación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 con ese sentido de pertenencia, tener cosas que, que los caracterizan a todos, o sea, que los nervios y los llenan mucho. Entonces, por ejemplo, esas partes del culto es porque yo fui a utilizar ese proyecto, la verdad. Gracias. Paola, okay, entonces, ¿un objeto que te identificaría o algo que sentís si, que pueda dar de tu identidad? Me gusta mucho los colibríes. O sea, todo como los animalitos y cobelitos. No Murciélagos, sí. Tengo algunos tatuajes de, de... Las cucarachas buenas. Son lindas. Las cucarachas buenas. Son lindas. Ay, no. <risa> sí, pero ahora que les he dicho, como les tengo, tengo un tatuaje con el gris. Ay, no, no, no, bueno. tengo un tatuaje cosa también, es que obviamente estaré como hasta los 18 años para poder conocí. ¿sí?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 Recedí una entrega laboral, exceso de trabajo. Eso fue como el ejemplo 2012 o 2013. Y me valí desde la parte artística para superarlo. Porque me tocó ir al psicólogo que me estaba recomendando tomar medicamentos para dormir. Recordé que el colegio que enseñaba a mi vida. Entonces, empezaba los tutoriales y eso me sirvió. Yo me trajo ya viendo los videos de hacer cruzas y cosas. Eh, efectivamente, empecé a hacer brusas, me de todo, hasta más de tres a mi hija, y eso me sirvió para superar ese tren laboral. Y entonces ya me quedo como esa chiquita de seguir trabajando de la, la parte artística, de, de pintura, pues no sé, sin nada más morir, de profesión. Entonces, a la década que hizo la pandemia, eh, ya la, el trabajo en la oficina como que se mucho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 lo y después de que nosotros nos ponen algo que no me pasa el asma y ya que mi amiga, mi, amiga, ya, mi hermana, ¿sí? que tengo un poquito que no le entonces, tenemos una misma empresa que estoy haciendo la de parar por aquí tengo uno de pesta ¿Eh? entonces sí. de albaña, tiene, te a dar para ver si de las callas, por detrás como un material que es también las toallitas para la cocina este algo alto ¿no? entonces estamos en cartera con un pino que son pinta muy alto Buenísimo. y estoy en esa y, y, yo, y trabajo, que hay un compañero que trabaja en la pinta, cuando no puede ser más necesaria, comparto el enlace de cursos, eso es interesante porque yo estoy de aquí, eso, que loco, la que pienso que esto no es una prensa necesaria que algo le sirve y miren la época de mal pues bueno, me, me ha servido para estar caldita me ha servido para superar la tengo más entretenida y mire que los compartidos de un poco y no se están teniendo cientos de mi institución pero pienso que no me gusta esta oportunidad que me ha algo muy interesante Pero estás en Quito, ¿no? Dijeras, ¿Estás en Quito? Sí, en Quito. Sí, bueno, en Quito. Bueno, sí. Muchas gracias, Le. Aquí, aquí, sí, sí, aquí. Y seguimos con... Ya vamos. Creo que... Eh, aquí, aquí. Hammer. Hammer Antonio Ramos. Buenas tardes. Buenas tardes. en el Lloró, de el departamento de Chocó. En el estoy estudiando la ayuda artística, en la Universidad de Córdoba y la Por ahí tengo otros logritos como artístico arquitectónico y otros talleres que me han tenido la oportunidad que me el mantra. Eh... Desde muy pequeño, a mi mamá me ha marcado la de las másteres. Más eh, que. Que se ¿No? ah, a su ¿Sí? lado, ¿no? A mi señor gobernador. ¿Qué le dice que me el micrófono? Por favor, que lo apagues, venga. Gracias. Listo, sí, continuemos. Pues sí, eh, desde muy pequeño, a mi mamá la, la marcar con las eh, eh, personas que no salieran los macachos, que son seres personales que elaboraban vestidos en una en pues y de ahí que cuando escuché pues, ver, que el taller de producción artificial, como si hay veces que creen eh, y que era la primera se era el tema de mi interés y de todas maneras pues eh, me queda agradecerles por, por, por agradecer ya pues por eh, con conocimiento ¿sí? solo agradecerles a ti a ti muchas gracias por estar de verdad, sé que cada quien va a poder compartir con muchos saberes porque vamos a intentar que sea así, ¿no? Como compartir esos saberes, no solamente nosotras como si tuviéramos la última palabra de algo al contrario. Creo que tenemos mucho sí, que sí, aprender, muchísimo que aprender no todo ustedes, aprende. lo que ustedes están diciendo. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias. Aquí ya escribí las máscaras, qué lindo, qué bello. Eh, vamos con Lola. Lola. Oye me mi Lola, oh, mi eterna Lola. <risa> y te bueno, <risa> bueno, para todas. Hola docte. primeramente, pues agradecida con Dios y con una persona que me dio un grupo de estudio y pues ahí enviaron el BIM. Soy janiera, estoy acá en un sitio que se llama Coropetazanare. Wow, ponte cosas que se pues estoy la obra, la Estoy desempeñando un cargo de docente en este municipio. Soy del municipio de eh, Pórez, también. O sea, soy Yanira Yanira. Entonces, pues para mí es un placer poder compartir con ustedes. Me eh, siento curiosa de que me han acertado. Pues, es, sí, sí, o sea, yo no, quería y claro que sí. Entonces, es, hay que ustedes me acertaron. Eh, pues, a pesar de que estoy tan que no estoy pensando que yo siempre estaba en estudiando a Eh...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 lo voy a compartir con los estudiantes. En la jornada de la mañana teníamos reunión presencial y en la tarde nos las clases virtuales. Pues también fue el coordinador para poder cambiar a la, la hora de las clases pues, para que pudiera elegir el, y empezar a, a este maravilloso taller. Entonces, muchas gracias, mi amable. Hola, muchísimas gracias. Qué bueno saber que personas desde el lugar tan diversos y que eso va a generar unas interacciones entre todos nosotros muchas gracias, por acá nos han traído una delicioso una deliciosa torta acompañarnos aquí este momentito Dolan, muchas gracias, bueno entonces creo que solo nos queda Juan Manuel, si no estoy mal Juan Manuel, te, no, Juan Manuel nos ha presentado Juan Manuel Cardona hola ah, hola, hola, Manuel. Hola. O sea, hola Juan Manuel eh... hola Juan Manuel hola Juan Manuel Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, la verdad que tengo una presentación preparada, entonces, como por lo básico que vendría siendo... ¿Qué vendría siendo? Que te llamas juana y que dibujas. Más o menos. Bueno, ¿Más o menos? ¿Qué tal? Actualmente, bueno, sí, curso... Fue por medio de un invitación que envió el profesor Trianías. Porque al terminar, que saber que el proceso de estudiar, de estudiar de uh -huh. Entonces, bueno, es que sea muy educacional. ¿Cómo llegué a eso? Fue, pues, pues dado muchas vueltas. Es que, ¿sí? digamos, creo que dentro ¿no? de esa niña veo que había ¿Quién te acompaña? ¿Presenta a quién te acompaña? Lo sea, pasado por distintos programas, desde la idea geológica, la cultura construcción ¿no social. Entonces, es, para mí es un documento familiar, un que es para mí. De qué enfoque le podría andar, qué enfoque le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 Podrían ser unas paquetas, ¿sí? o podrían ser una llave? unas llaves. Unas llaves, paquetas. Ah. Ahí le vamos dando cuenta de la gente. Listo, super. Claro, tú estás en Quibdó, ¿no? Actualmente estoy en México, en la virtualidad. Ah, vale. No abierto, si momento, ah, vale, vale. O que sea, vas a hacer la licenciatura por ahora a distancia. O estás en el proceso, puedes hacer la licenciatura. Vale, listo. Creo que no nos falta ninguna persona,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 Ah, claro, por favor, José Alejandro. Maestro José Alejandro, hola. Falta escuchar ¿También? su voz. Sí, muy Ahí está. Bueno, lo que pasa justo por el momento de la audiencia, ya aquí, pero ya volví. Bueno, yo me entro a mi gente, a mi gente, con el que la botechía hace muchísimos años. Y, como arquitecto y demás, me gusta la, la pintura, pero como pinturador, bueno, aunque también he tenido otras aficiones como toda la localidad de arquitecto, que yo compre, y porque también fraude a Dulce, alguna vez estuve representando a la Universidad de la Botechía de la Universidad, Sí, te queda cierto que te intentamos hacer algo que te Entonces, de todos modos, me llama mucho la atención eh, el taller. Antes decía por allá, después no tendremos que tener todas las me acabamos de ver porque yo creo que es un tema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 Es que listo, listo, listo, no salió eso, ¿no señor? Cuantos piensen cuál es el objeto que le identifique o lo comparte por favor. Que sea más que sea sentido. Bueno, muchísimas gracias. con el ámbito del libro que yo creo que me ponga a él y todo. Vale, listo. Listo, pues bueno, como ya después de esta ronda en que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 Eh, talleres, etc, etc, etc. Entonces se pondría que en la forma como funciona digamos, las estructuras de, de, del arte, los artistas pueden presentar sus trabajos en lugares donde haya, ¿no?, como este esta, esta posibilidad, ¿no? donde haya exhibiciones, ta, ta, ta, ta, ta. Pero claramente, y me, me dirá, por ejemplo, nuestros amigos que están en, en Magdalena, en, en el Bahre Antioquia o como en otros lugares,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 una mención de este sin Liliana, pues estaríamos hablando también de, de un quimerismo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí es importante la obra la de Liliana, eh, sobre todo por, por esos aspectos. Uh -huh. Y pues que Liliana tiene una, una persona, es una persona que además demuestra la importancia de la investigación uh -huh. desde los datos, ¿no? Porque es una cosa, una cosa es investigar,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 Super. Pero ayer no se había presentado, ¿verdad? Al favor, al favor, favor en favor ustedes. Le voy a recordar, ahorita yo las no se coordini ni proyecta tener los compromisos an pues. las cámaras, por favor. <Risa> que, que, a mí por lo, a mí es, yo no tengo eh uh, los modos de Yolanda de expresión de tolerancia.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 of uh us. -huh. Thank mm -hmm. you. José, no te escucho ¿Puedes repetir, José? ¿Puedes repetir? y esperemos a los compañeros unos 5 minutos o se te quedó prendido el micrófono ya está todo quisiera comentarles una cosa Yo estudié en el Estado de Quito, en el colegio de Ufía, y me llamó dentro de los también eso que no siempre es necesario entonces, lo que vamos a hacer es vamos a coger 5 compañeros que nos muestren el resultado de su ejercicio entonces pero espérate que todavía eh, todavía un poquito más de tiempo ¿no? no, no el tiempo ya ah. acabó el tiempo ya se acabó el tiempo ¡Ni! ¡Ni! ¡Ni! ¡Ni! Vamos en factor de x. A ver, a ver. Pero apenas vamos estoy Vamos a hacer Apenas estoy creando. Profesor. Opa, ve, a mí me lo que uno hizo. Muestre, pues, bueno. muestre. Ataque. Engeluru.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 Ahora, ¿quién más? Ya. Uno más, uno más, uno más. Ana estaba mostrando. Edwin, ¿qué sabe? Ana estaba mostrando. Edwin. Edwin, Ana y sí. Aníbal, vale, y con ellos terminando eh, eh, esto. Sí. A ver, muy bien. Sí, ahí está, estoy proyectando la de Edwin. Que... Uh -huh. ¿No alcanzas a ver? ¿eh? Uh -huh. Sí. Sí.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 Y este fue el resultado. Uh -huh. Que así no veo. Okay. Usé a la negra, yo creo tenía tinta china, pero aquí sí. Creo que cumple con las raíces la Exacto. ¿O no, no lo puedo ver? Ana, ¿me has dado a WhatsApp? No. Es que no, es que Ana...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 No, sí, arriba, sí, me sí, sí, no bueno, me dejan un... Si alcanzan a ver. Esperamos primero arriba, arriba aleja. Aléjalo, por favor. Pues este es un, poco, un es un poco un poco como eh, el ejercicio de, de un expresionismo es. abstracto geométrico. Okay. Donde digamos el pábilo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 Epa, ahí estoy viendo. Ok. Sí, acá está no, lo va a ver. No, pero no sé se vea. Ni alejado, ni cerquita. Estoy viendo todos. Estoy viendo el Chile y estoy viendo el de África, se le da. Ya, señora. No, señora. No se nada. Se ve nada. solo allá en grupo con el viernes.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 Creo yo que va, vamos bien, vamos bien. Es que... ¡Mua! ¡Feliz noche! <risa> ¡Chao, Lolita! ¡Chao! ¡Chao, Mariela! ¡Paula! ¡A Bueno, que pasen buenas tardes. Buenas noches. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Liga! ¡Chao!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 Como, sí. Ok, muchas gracias. Ah, mira, está. Sí, Uy, sí, qué pena. Tranquilo, <ríe> tranquilo. Aquí, mientras se hablaba, estaba activando el link de emergencia. Recuerden que cuando en un momento se les caiga el Meet, entonces pueden acceder ese link. Vuelvo a dejarlo nuevamente en el, en el último, así como en la última casilla del WhatsApp. Pati, ¿tú sabes si Mariela ya pudo entrar al WhatsApp? Yo me comuniqué esta mañana con ella Y ya la Mi ingresa mental Ah, la, la, bueno, ¿sabes? listo, listo, listo. Sí. Bueno, entonces ¿Cuántas personas estamos? Perdón eh, Estamos Nueve Nueve, sí, nueve sin nosotras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 ¿Quieren que los pongamos en una carpeta para que puedan acceder a ellos? ¿O cómo, cómo se sienten con esa información? ¡Ay, Shirley sí, Bolívar, hola. hola! Esa información anexa. Hola. Hola, bueno. hola Ana. Ah, ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? hola. Bueno, yo quería decir algo respecto a los documentos, sería bueno. Pues, no sé, pienso que es más cómodo para tener todo el Google y que no se pierda. Nos, co nos conectamos por Google Meet a hacer una carpeta en Drive.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 Está nítido. Sí, yo, José. ¿Quién? ¿Quién? José, Alejandro. José Alejandro. Sí. No, oh, no, no conozco nada de los anexos. ¿Eso dónde están? ¿Tú estás ¿Tú en algunos el... anexos? Sí, ¿tú estás en el grupo no sé el... de WhatsApp? ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Gracias a la gente. No. Hola, Janet. Hola, hola. No sé si los puedan poner, no sé si los pueda poner en, el, en el WhatsApp de pronto, ¿no?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 Pablo Melencio. Pablo sí, eh eh encantaba siempre me ha gustado. Eh, yo hice ese tipo de trabajo con mis estudiantes. Yo tengo un rincón afrodescendiente un pequeño museo en el colegio, pequeñito. Le digo yo museo de eh, cosas gente, y nosotros hacemos exposición. Y dentro es uno de, de los primeros herramientas que me llegó a Pacto me llegó de mi estudiante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 Ustedes tienen un frasquito de vidrio, o un pocillo de porcelana, con menos de media cucharita, uh -huh. una cucharita de estas, ustedes lo pueden y, y, y lo pueden mezclar. Yo tengo aquí un disolvente trementina. José, También, it. que de pronto es mucho mejor. José Ángel, Aníbal, ¿le puedo echar aceite de, de almendras?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 El que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 No, ah, sí, está activada. No, pues yo veo sobre todo, todo. Sí está restante? activada. ¿Allí? No. Ah. Pues yo la veo en sí. mi No, mira. Sí, ¿se puede? puede. Ahora señora. sí, ahora sí apareció. Estoy viendo el de ¿Ya? Nelly. ¿Cómo es mi letra? Ay, no la veo, perdón, no sé si es mi navegador, pero no, solo veo tu imagen, veo la. Un segundo voy a ver si refresco, veo la de No, se ve, Veo la de Nelly, puede ser. Debe ser un problema del navegador nuestro, no del tuyo. No señora, no se ve. Hay algunas personas que sí te ven. Bien. Ahora te la quité, pero lista. Los mecánicos. Se te está regando, Nelly, se te está regando, se te está regando, se está regando hacia la, la la... abajo, Llegarle. es que les que tengan cuidado para que no se regue. También se regó, hace rato, hace rato pero ya secó. Bueno, está llorando, ese, ese ser está llorando, pero se regó justo por los ojos. Llegarle. Entonces, ahora... Se le puede tomar fotos para que no se regue. Ahora...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 se concretice aún más, en una forma, en una forma. Bueno, yo, y me los nombres, pero hice una flor, hice, estaba formada porque la palito, porque iba a pasar aquí um, Yo no voy... Pero justo lo que vamos a hacer ahora, Ana, Ay, es... Sí, ya lo vemos.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 en otra hoja, ¿no? Coge otra hoja y vas a simplificar. Ah, Exacto. Ya. ¿Por qué no divides? Disculpe, Mariela, no. perdóname esta, por favor. <risa> <risa> Exacto, o sea, como que todos estos, Oye. todos estos nombres, todo, todo lo que estamos haciendo vamos a una sola imagen una sola imagen. Esta sería el momento, momento, momento, momento. Espere, Vamos lá. E aí Tchau, <SILENCIO> tchau. E <Síntico> aí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 Ahí vemos, bueno, está. Ahí. Quería quería, ¿no? por la sí. primera parte. Es que se tiene que escribir los nombres. de mi Sí. Los de mi antepasado. Los de mi antepasado que me encantaba recordar. Los de mi antepasado que me Luego de mi antepasado Sí. Y pues finalmente llegué pues a esta comunicación. No sé si explico por pues,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 lo, Lola, pues silenciar un momentito en Sí. ¿Puedes silenciar un momentito? Sí, no sé si es el tuyo, pero creo que sí. Listo. La, la el imagen... Cabrón, el cabrón, ¿La votamos? ¿La votamos la hija o la votamos? No, ¿cómo la vas a votar? De por Dios, no. Mañana, mañana continuamos una parte. Esta imagen es la que les quería mostrar y esta imagen. Y con esto me despido. Adiós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 Sí. Ah, no, tira, tira, tira. Ay, bueno, well, chao, okay. ay, Mañana ¿Botamos? los vemos. Ay, mañana los vemos, no los ay, van a botar, déjenlos buena secar. Buenas noches, chao. Arif -tira. Arif -tira. -tira. No Mauna. Chao, Mauna. ¿Sí? Paola,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 um um uh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 Hay gente que tener preparada para comer. Se queda de tener muchas cosas. ¿Qué cosas para la masa sin cantera? de letreros de la manifestación. Necesito los juegos, pero no 1800. <música>